Eh, vamos a charlar unos minutos con el presidente de Pampetrol, Daniel Grundig. Eh, Daniel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, Daniel, eh, <coughs> eh, ayer trascendieron declaraciones suyas a través del boletín de prensa de Casa de Gobierno. Eh, se reunió con el gobernador Carlos Berna y, y un poco la estrategia de Pampetrol es eh, hacer eh, y crear estaciones de servicio que manejen los municipios. Eh, se inauguró en la Tarifa Roca Una y está la de Casa de Piedra. Eh, ¿La intención es esa de de Pampetrol? Bueno, en realidad no es tan así. Uh -huh. eh, es justamente al revés, nosotros, las estaciones de servicios municipales ya están instaladas en su gran mayoría, lo que nosotros hacemos es darle a través de una unidad de negocios que tiene Pampetrol dentro de las 10 unidades de negocios que tiene, es la de desarrollo de venta de combustibles, eh, tanto minorista como granel, es impulsar las estaciones de servicios municipales que tienen bandera blanca y darle la posibilidad que mejoren en calidad de producto y calidad de servicio, a través del aporte de panpetrol de eh, capital de trabajo, eh, capacitación, desarrollo e impronta hacia el edificio, la la sede, digamos, donde tenga el municipio su estación. Ah, o sea que eh, en, la, en la provincia hay uh -huh. municipios que tienen estaciones de servicio de bandera blanca y la idea es que pasen a ser de panpetrol. Las municipalidades, muchas municipalidades donde el servicio de despacho de combustible no era ofrecido por el privado, mm. salieron a, a ofrecer el servicio, se hizo un servicio a través de los municipios, porque el rol del Estado, cumplió el rol del Estado suplantando donde no estaba el privado presente, por una cuestión a veces de oferta y demanda. Sí. Entonces, bueno, estas estaciones, en su gran mayoría, en el total, son de bandera blanca. Esa bandera blanca a veces trae algunas complicaciones en cuanto a las certificaciones de calidad, al tema del control del servicio. Normalmente son manejadas con gente puesta por la municipalidad, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Sí, sí. Nosotros lo que le queremos dar es una impronta y un mejoramiento a la calidad del servicio... Y también hay control de precio, o sea que eh, pague el mismo precio un, un habitante de Quehue, de Lima y a Santa Isabel, el que paga un Santarroceño un Piquense. O el mismo derecho, digamos, como pampeano, de poder tener calidad en el precio, calidad en el servicio. Eh, del combustible, ¿no es cierto? Esa ese, ese es un poco el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo cómo está avanzando la la refinería de la que, bueno, está participando Pampetrol? Bueno, ustedes saben muy bien que esa refinería Pampetrol entra por una ley, o sea, a través de una ley que se aprobó en el Congreso de la provincia, eh, eh, Pampetrol accedió al 20% de las acciones a refinería. Esa refinería es desarrollada por un privado, el caso concreto es Refipampa, mm. y nosotros lo que hacemos es el, el, el, el, el acompañamiento al privado hasta el desarrollo de la refinería. La refinería en realidad está bastante bastante avanzada, eh, por lo que tenemos nosotros eh, conocimiento, y bueno, falta un estoque final, que yo supongo que serán 3, 4, 5 meses a lo sumo y está casi lista para, para poder comenzar, ¿no?, eh, Hoy lo que está haciendo Pampetrol es eh, eh, vendiendo el combustible que refina a Fasol en otras refinerías que están eh, fuera, de, fuera de la provincia. ¿no? Ah. El crudo de la, cuenca, de la cuenca petrolera de La Pampa, en su gran mayoría, <coughs> cruza el río Colorado, sale a través de un caño de una empresa denominada Olderval, que transporta ese crudo a las refinerías de Puerto Galván en Bahía Blanca, hay dos, que son la de Petrobras y la de Action que son dos refinerías que están en Puerto Galván. ¿Y ¿no? bueno. la, la, la intención es que una vez que esté Refipampa funcionando, eh, procesar ese crudo ahí? Va a haber una parte, la, la sí. realidad es que nosotros, gracias a Dios, eh, mm Pan Petrol tiene proyectado tener más crudo de lo que realmente necesite, necesita para poder vender en combustibles. O sea, tenemos más materia, vamos a tener más materia prima que necesidad de combustible hoy para vender, digamos, dentro de la provincia, ¿no? Como empresa del Estado. No se olviden que también hay presencia del privado vendiendo combustibles. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, nosotros lo que hacemos es eh, hoy cubrir una concretamente las necesidades de, de, de, estas, de estas estaciones de servicio municipales, de algún organismo provincial a venta de granel y algunos privados, pero no muchos, ¿no? Porque también eh, tenemos eh, el privado presente compitiendo con Pampetrol. Claro, claro. eh, Daniel, el crecimiento de <risa> en cuanto al personal de Pampetrol, ¿se da por eh, contratación, así, tercerización, o, o la firma está contratando personal? Digo porque han incorporado varias áreas de, de explotación. Eh, ¿Cómo es el, el tema ese? Eh, eh, la realidad es que todas las empresas eh, eh, petroleras y... La, la imagen o el significado que tienen por la flexibilidad y la duración de sus eh, de sus actividades y por la por por eh, a ver por tantos movimientos que hay en su accionar normalmente no generan grandes estructuras en poder de dependencia mm. eh, normalmente se trabaja a través de contratos de fijación de contratos con contratistas no que son los que contratan realmente Eh, la mano de obra para ejecutar las distintas actividades. Okay. Eh, en el caso nuestro, nosotros sí incorporamos eh, eh, gente en la parte técnica, creo que eh, algunos más todavía van a hacer falta, pero en realidad la gran, eh, la gran, el gran desarrollo y de, y de eh, generación de mano de obra se hace a través de los contratistas, ¿no? Claro. Sí. Eh, de... eh, sí, porque eh, si ustedes ven en todo lo que es la industria eh, petrolera es exactamente lo mismo, ¿no? Aparte hay un tema eh, que es crucial. Cuando uno tiene un área, normalmente las, la gente que trabaja en el área, eh, esa gente eh, normalmente queda dentro del área trabajando. Es muy raro de que cuando uno revierte un área de más, gente de que está trabajando en ese área salga, o sea... Eh, tal vez pueda necesitarse gente nueva, pero siempre la gente que está trabajando en las áreas queda, por una cuestión sindical y demás, trabajando dentro de las áreas que se van a abandonar. Claro. Eh, Daniel, ¿de acá a fin de año Pampetrol se va a hacer cargo de alguna otra área? Y sí, nosotros tenemos en el mes de octubre algo bastante importante, que es la reversión del área Medanito-Sudeste, Eh, como anuncio le podría decir que el 3 estamos inaugurando oficialmente la explotación del área rinconada eh, eh, eh, y no va a faltar mucho también para, para la explotación con salinas eh, eh, en ese caso concreto de rinconada es, eh, es una de las pocas áreas donde Pampetrol eh, digamos, es el gerenciador del área y y contrata, digamos, la empresa de servicio para que opere el área, ¿no? Eh, eh, en ese caso concreto, ahí va a ser una de las primeras áreas donde, o la primera, donde Pampetrol obtiene un crudo 100% Pampetrol, ¿no? ¿Esto va a ser el 3 de octubre? 13. Ah, el 13. 13 doce 12, 13, estamos, en realidad, ya estamos trabajando, lo que pasa es que estamos afinando absolutamente todo, es un área complicada porque no es un área simple para trabajarla, necesita una logística especial, ahí no hay oleoductos, no hay caños de inducción, es todo sacada del crudo a camión. Entonces, bueno, es un área complicadita, pero la estamos terminando y oficialmente para esa semana vamos a tener la, la inauguración oficial de, del área. Bien, Daniel, no sé si quiere agregar algo de este otro tema, si no lo, lo liberamos y le agradecemos. No, no, simplemente que nada, que eh, a todo pampeano, a toda persona que le interese el desarrollo de Pampetrol, las puertas de Pampetrol están abiertas como su gente, mm. esto es algo novedoso, algo nuevo, absolutamente para todos, la provincia de La Pampa no tiene una cultura hidrocarborífera, mm. pero bueno, una vez que uno eh, se interioriza y eh, realmente es un mundo muy importante y trascendental para el desarrollo de las economías, no solamente de los sectores donde está el hidrocarburo sino de toda la provincia. El sí. tema es que el derrame realmente llegue, y que el aprovechamiento de estos recursos no renovables de la provincia sean después volcados a, a, a lo que es eh, realmente cosas de, de energías renovables y otro tipo de actividades que no generen luego una, una complicación para aquellas zonas donde deja de tener esta actividad, ¿no? o sea, eso es fundamental. Sí, sí. Es un es una, es un cuadro, digamos, político de cómo se está manejando, digamos, en definitiva Pampetrol, ¿no? Eh, Daniel, me quedó una. Eh, ¿La provincia de La Pampa produce gas? Sí, totalmente. Produce más gas de lo que consume. ¿Y Pampetrol también está en ese negocio? Panpetrol lo que hace es, a través de las distintas UTE, UTE que son uniones transitorias de negocios, con sus socios, recibir parte, digamos, de, de, de, de la producción de gas. Sí, sí, Panpetrol Pan mm. es productor de gas. Mm. Está. Bien. Es productor de gas. Está, está. Bien, le agradecemos de nuevo, Daniel. No, no, por favor. Un saludo grande y un saludo ahí a, a Santarelli. Abrazo, Daniel. Bueno, un abrazo grande Bien. Era la palabra del presidente de Pampetrol Daniel Grundy eh, Hablándonos un poquito eh, del negocio petrolero eh, En que está la empresa estatal Pampeana Pampetrol Radio Kermés es una radio sin fines de lucro Radio Kermés es una radio del pueblo